predicciones Lo que va a ocurrir en el 2010 al parecer está en el aire y ya se puede sentir. Estamos hablando de las predicciones ya que nos quedan poquitos días para el fin del año 2009. ¿Cómo viene la historia para el 2010? Predicciones, predicciones. Lo que va a ocurrir, va a ocurrir en el 2010, en el 2010. Nos quedamos en la segunda hora de, de charla con Manuel Luzanizaga, quiero agradecerle. Ojo que Central está a 27, 28 puntos, un nivelamiento en lo deportivo, no estamos a 40. A partir de julio el equipo va a tener otro aire, va a tener otro oxígeno, va a poder jugar un poco menos presionado. Predicciones 2010. Predicciones 2010. Yo creo que Luzanizaga era el, el indicado para ese momento que no es el indicado para el momento que viene ahora de Central. Creo que tiene que venir otra persona esto lo digo si el hijo el única, la única persona que lo podía salvar por condiciones particulares que tiene él eh, un tipo borrágico un tipo atropellador, un tipo que genera a veces respeto a veces miedo eh, un hombre muy transparente, muy decente Entre todos somos responsables de este mal momento, que pasajero eso métanselo en la cabeza que pasajero, porque Central va a salir adelante, va a salir a los Hijo de mi puta Hidalgo es de la primera división del fútbol argentino Bienvenido al fútbol para todos Central jugará la próxima temporada en la, B en la B nacional Central no está ya en un momento económico de pensar en algo más que 27 puntos Manuel Yo creo que va a estar en julio Predicciones